Hace dieciséis minutos seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y vamos a centrarnos en,、eh, bueno, pues,、eh, temas de interés. Y uno de ellos son las elecciones, el cabildo de elecciones que se celebraba precisamente en la jornada de ayer en la Ermita del Jesús. Estaban llamados a participar todos los hermanos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para,、eh, bueno, pues,、eh, esas elecciones que se celebraban para la elección de hermano mayor, con la única candidatura presentada, la de、eh, El, el, hermano mayor hasta entonces, Olegario García, que lo sigue siendo porque ha sido ratificado en ese cabildo de elecciones. Nosotros vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Olegario García, buenos días. Buenos días.、Eh, la candidatura que presentabas, que era la única candidatura que se presentaba,、uh -huh. finalmente parece que fue reelegida, ¿no? Hubo el quórum necesario para que fuese, e、eh, s a candidatura s a l i r a d e l a n t e Pues sí,、eh, hubo el quórum al final, costó un poquillo, pero,、uh -huh. eh, Logramos ese quórum de 300 y algo de votos. Al final fueron unos 330, 300, 327 votos. Son los que、uh -huh. se depositaron en la urna al final y la fue ratificado. Y, y nada, todo salió como, como esperábamos.、Uh -huh. 1.200 hermanos los que estaban llamados a esa cita con、uh -huh. las urnas. El 25% del quórum, lo que hacía falta.、Uh -huh. Y bueno, pues se cumple con esos 327 votos, ¿no? Pues sí, era una, un número de hermanos bastante elevado que teníamos y pudimos llegar a ese quórum porque era necesario para, para poder seguir, para poder efectuar esta reelección, una reelección que,、sí. que está en o mucha ilusión todo el equipo de, de la Junta de Gobierno que estamos conformando esta nueva legislatura. Para sacar nuestro, estos proyectos adelante, esta, esta reorganización que estamos、eh, haciendo en la hermandad para tratar de adaptarla a los tiempos、uh -huh. y poder seguir con los proyectos que iniciamos ya hace cuatro años y anteriormente con la otra legislatura de Juan Chacón.、Uh -huh, claro.、Eh, vamos con los datos, si te parece, de lo que fue el Cabildo、sí. de Elecciones. Luego ya entramos en, en informar un、Ajá. poco también de la, lo que va a ser la Junta de Gobierno, la toma de posesión, cuando estaba indicada, ¿verdad? Recuerda que lo comentábamos.、Uh -huh. En fin, todos estos datos después. Primero vamos con el Cabildo de Elecciones, cómo se desarrollaba, las puertas del Jesús que estuvieron abiertas durante toda la jornada de ayer、eh, jueves, la participación, imagino que sobre todo por la parte de la tarde,、eh, sí. y, y bueno, pues votos a favor. Y, y si hubo algún voto en contra, Olegario. Sí, hombre, claro, en contra hubo algunos también, claro, ¿sí? yo se esperaba que todo el mundo no p u e d e estar de acuerdo. Hubo la participación de, como ya digo, fue a un poco más del 25%. Hubo tres,、eh, 279 votos a, a favor de la candidatura, 16 hubo en blanco y 32 hubo en, en contra de la candidatura. Como era de esperar, todo el mundo no puede estar de acuerdo en、uh -huh. un colectivo tan amplio, tan grande. Pues siempre hay gente que e s t é de acuerdo con, con lo que se hace y otra gente que no.、Uh -huh. lo, imagino que la mayor afluencia de votantes, por la tarde quizás, Eh, sí, La mayor afluencia de votantes fue ya、eh, después de, de que saliera la gente de trabajar. Era normal, empecé, las puertas se abrieron a las cinco de la tarde, se conformó la mesa electoral con el, presidida por el cura、eh, párroco, en, en primer a lugar estuvo el vicario, el don Pedro, porque Roberto estaba, estaba haciendo sus labores propias de párroco en el bosque.、Uh -huh. Y estuvo conformada por el, presidida por el, como ya digo, por el cura párroco, el vicario,、eh, dos vocales y un secretario. Se abrieron a las cinco de la tarde y empezaron a llegar gente poco a poco y hubo algunos problemas también de, de identificación que no coincidían con los datos de, del censo y hubo gente que no pudo votar. Por e s a causa hubo bastante gente que no pudieron、eh, efectuar ese voto.、Eh, Por defectos de, del censo. Estuvo colgado el censo para esos problemas, pero、eh, ha habido gente que no, no se enteró, no, no pudo ir y no se pudieron subsanar los problemas que había en el censo. No, no coincidían los datos del carnet de identidad con los del censo y no pudieron hacer、eh, la votación. Pero、eh, en definitiva,、eh, la gente empezó a, a, a caudir al... a la ermita la, después de las ocho de la tarde cuando ya la gente e m p e z a n a salir de los trabajos y a las diez de la noche aquello estaba lleno de gente había muchísima gente y se formaron una, una cola para poder efectuar el voto y ya que yo e los ánimos se nos vinieron un poco arriba ya que <risa> veíamos que que, que se que, que podíamos llegar que ya、eh, uh -huh. podíamos llegar a, al quórum Y ya、eh, se calmaron un poco el、eh, nerviosismo que teníamos de, durante toda la tarde, que veíamos que la afluencia era, era un goteo incesante,、uh -huh. pero era poca、uh -huh. la cantidad de gente que, que se acercaba. Y ya al final, pues ya descansamos y ya pudimos, pudimos、uh -huh. eh, ver que, que estaba la... No era porque fuéramos nosotros los que la reelección, sino porque... Eh, tenemos que iniciar otra vez el proceso durante, dentro de 15 días y era, era un, un dolor de cabeza un poquito. c、claro. l Tener que empezar otra vez toda la... El proceso electoral y el gasto económico que también iba a suponer. Además, inmersos en c u a r e m a con la Semana、y、Santa a la Cuarema, Vista, en fin. Un, un, vacío, un vacío de poder、mm. en, la, en la Junta de Gobierno,、claro. con las p r o c e s i o n e s y todo、mm. encima, y ya, era complicado. La verdad es que sí. <risa>、eh, es difícil, ¿no? Porque hablamos de más de 1.200 hermanos, los que tienen la hermandad del Nazareno en concreto, bueno, pues con derecho a voto, que tienen que cumplir esas características, mayor de 18 años, tener más de dos años ¿no? de hermano. Eran、eh, 1.240 las personas que、en、tenían ese derecho a voto. Uh -huh. 1266 Ah, 1266 66, porque al final、uh -huh. eh, se reorganizó otra vez el ascenso y eran 1266.、Uh -huh. Claro, y, y no todo el mundo, porque hay muchos que, que son hermanos de, de una hermandad, de, de un sí, colectivo es, religioso,、uh -huh. pero no se implican,、no, quizás, en、uh -huh. el, el, lo, no. que, bueno, pues, lo que es la vida diaria de, de la hermandad. Sí, hay mucha, muchísima gente, pues, esto pasa en,、uh -huh. no solamente en Ubrique, pasa en todas las、sí. hermandades en todo, de toda España. que siempre la, a la hora de los cabildos de elecciones siempre no aparecen más de un 30%, en,、sí. no creo que en ningún sitio, por mucha devoción, por muy grande que sea la hermandad, aparezcan más del 30% de los que están、eh, convocados a las u n t a s Claro, y eso puede, dificulta un poco que se pueda seguir con el proceso y que salga adelante, n o porque ese、sí. eh, 25% es complicado de, de conseguir, sobre todo cuando、eh, hay tantos hermanos. n o Es complicado,、mm. cuando,、eh, cuando la, el censo son, es cortito,、sí. pues、es más fácil. p c l a r e Si no vienen, puede, a lo mejor los puede localizar y、si、decirle: mira, ¿por qué no? Pero no, 1200、sí. hermanos es, es complicado. Más que nada porque la cantidad es muy grande y, y hay, que, hay que ver cómo se, se puede hacer para llegar a, al quórum y la cosa estaba complicadilla.、Uh -huh. Pues tenían que votar en torno a los 300 manos y que se consigue al final, ¿no? 327 votos.、Sí, se consigue al final, se consigue al final. Yo, yo estaba esperanzado que sí, pero、eh, cuando empezamos por la tarde, entre、eh, poquita gente que venía y el, las dificultades con, con, el, con los errores en el, el censo y la meticulosidad. Que, te, que empezó a llevarse a cabo, pues、eh, veíamos la cosa un, poco, un poquito color hormiga. <risa> color hormiga. O sea, negro. <risa> negro. <risa> negro carbón, ¿no? <risa> negro carbón. <risa> en fin, al final no fue así, no, no pasó no, nada. No pasó、Hubo、nada. h el c o r o necesario. Se pudo hacer ya、eh, conformar la,、uh -huh. el acta que se envió. Anoche mismo se mandó por correo electrónico el acta al, al obispado de Jerez、uh -huh. y hoy se manda el certificado para que se pueda ratificar la, la votación y, y ya pues a ver si pudiera hacer que se pudiera hacer la, la toma de posesión, la queremos hacer、uh -huh. el día 4 de abril, en el último día de Tridu, en la función principal del instituto, que la presidirá, este día la presidirá nuestro director espiritual y párroco, don Roberto Romero, que es el que estará. Para la toma de posesión、eh, en este día, los dos días anteriores, como hemos dicho, estaría、eh, la <coughs> del t r i d u o sería Don Luis Piñero、uh -huh. el que esté en la de la Eucaristía.、Uh -huh. El t r i d u o en honor al nazareno, que será、uh -huh. el 3,、eh, el 2, 3 y 4 de Abid. r l 2, 3 y 4、uh -huh. de a b r i l、eh, Los dos primeros días estará Luis Piñero. Y el último día la presidirá el director espiritual y párroco dobrí que es don Roberto Romero. Y ese último día sería cuando se tomaría posesión、eh, la nueva Junta de d e r e c n o s Tenemos la intención, tenemos、sí. intención de que este acto tenga lugar en el día más importante de, de la hermandad, el día de la función principal de instituto donde se hace siempre la renovación de l de juramento de. De la, de la regla y ese día pues queremos que sea también la, la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno en, en este dato tan importante. No las tenemos todas con nosotros todavía porque viene, tiene que estar ratificado desde, d e s e Jerez. Esta mañana tenemos que hablar con la, con el mandado y cofradías a ver qué solución nos pueden dar, si puede ir a hacer. Y esperemos que, que pueda hacer porque para nosotros sería una gran ilusión.、Uh -huh. Claro, bueno, depende de qué entonces, que se, q a e no sería. Depende de que, ejerce, se dé la, el visto bueno a, a, la, a la votación,、eh, y se agilice un poco el tema burocrático de, de la firma. y de, de que nos den el beneplácito ya de, de que podamos、eh, seguir adelante lo más pronto posible.、Sí. Eh, eso llevaría un, algunos días, por eso lo hicimos por correo electrónico, nos pondremos en contacto con, con el mandado de o f r a d i a v e si lo pudieran agilizar y por lo menos dar nuevo, aunque sea telefónicamente, antes de que, que la, la carta llegue a Ubrique, por telefónicamente a ver si pudiera hacer que nos, que nos dieran el permiso. Para hacer la toma de posesión que después llegará a la carta un par de días más tarde.、Uh -huh. Bueno, pues se pretende, no obstante, que esa toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno se realice el próximo 4 de abril, durante el último día del triduo, en honor、uh -huh. al nazareno. Por cierto, que、eh, hay que decir que la candidatura era para la elección hermano mayor, en este caso r e Gario García, pero la Junta de Gobierno se decide a posteriori, ¿verdad? La Junta de Gobierno la. Iban también una serie de personas que yo incluí en la candidatura,、eh, para, porque tienen que tener los e n e l p l á c i t o también de aquí del de cura párroco, un informe que tenía que dar, y, entonces, y hay que mandarla al obispado para que también den la aprobación a las personas que yo propongo、uh -huh. que vayan en la, en, en la candidatura, en la lista, en la lista que, yo, que yo presento en, para mi junta de gobierno.、Eh, fueron aprobados todos los candidatos que yo presenté, Eh, se dieron el visto bueno y ellos vendrán conmigo en la, en la candidatura. Hay gente、mmm, que estaba antes, hay gente nueva, incorporaciones nuevas, muy jóvenes también y gente bastante, que lleva bastantes años ya en el tema. Eh, que también son necesarias.、Uh -huh. No sé si podemos dar algún anticipo ya de, de los cargos、eh, principales, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, mira,、eh, los cargos principales eh, estarán:、eh, teniente hermano mayor será Sebastián Zapata Rodríguez, secretario será Fin Mazacanto, mayordomo primero、eh, Pedro Román Rubiales, mayordomo segundo José Manuel Naranjo García y tesorero Juan Antonio Lara Pelea. <coughs> Lara, Y prioste José Manuel Solano Prieto. Los demás、eh, hasta son, son vocales y, y conciliarios. Y ahora mismo la lista, se me va a olvidar alguno, s te he dicho los principales, porque eso sí los tiene más claros. Los demás e、eh, la lista ya, ver si mañana, te lo, el lunes,、uh -huh. de, podemos pasar la, la lista de todos los que conforman la... Los, los cargos de, de conciliario y el cargo que van a tener dentro de, de la Junta de Gobierno, que hay cargos de, de la Bolsa de Caridad, culto,、uh -huh. formación, juventud. Y esto, te puedo decir que personas jóvenes que han entrado de, para formar parte de nuestra Junta, encargarse de, de, la, de, juve, de la juventud y de formación, están Manuel David Zapata Valle y, y Javier Prieto, <coughs> Prieto Sánchez. Son do, dos chavales muy jóvenes、sí. que se acaban de incorporar este año, tienen 18 años, que es la edad mínima exigida por el obispado para que puedan pertenecer a una junta de gobierno, y, eh, y eh, esto, esta, estas dos personas están i n c o r p o r a d o también con nosotros. Además de ellos estarán como、eh, gente que han estado antes, José Antonio Gulo Franco, Cecilio Jiménez Rodríguez, eh, Ramírez, eh, estará también...、Eh, Es que se me van de la cabeza. <risa> <risa> Manuel Gómez Toro, es、eh, sí. eh, eh, una serie de personas que han estado con、uh -huh. nosotros.、Eh, desgraciadamente este año、eh, Juan Chacón Rivera no va a estar en la, en la lista, ha declinado、eh, la, esa posibilidad por problemas personales. Manuel á n g u l o Franco tampoco eh, estará eh, por problemas personales. Son personas bastante importantes que han estado otras veces en la Junta de Gobierno y esta vez no han podido,、eh, no han podido estar.、Eh, esperemos que contar con ellos para Para otra junta que, que se pueda hacer, porque son personas que, que han estado、uh -huh. mucho tiempo ahí y merecen la pena de que, de que estén aquí con nosotros.、Uh -huh. Y en fin, así yo, yo ya puedo pasar la lista completa, porque es que ahora mismo estoy en, estoy en la calle, me estoy en la calle <risa> y ahora mismo se me va n l o s nombre s de la cabeza. <risa> y, y eso. Bueno, Pero bueno. Que vaya, los principales、eh, cargos son. Sebastián Zapata, c e r a f í n Maza y Pedro Rubiales, son los que yo voy a d e Pedro Rubiales,、uh -huh. eh, José Manuel Naranjo García. Eh, Juan Antonio Lara Perea y José Manuel Solano Prieto son lo, los principales cargos. Que, que conformarán esta nueva Junta de Gobierno.、Uh -huh. Pues、eh, con eso en nombre nos quedamos y, como decíamos, se pretende que、eh, juren cargos el próximo、eh, 4 de abril, durante el último día del trílogo del n a c i m e n t o Bueno, pues cabildo de elecciones,、eh, finalmente, pues ya、eh, queda decidido por tanto quién e s el hermano mayor de c a r a a los próximos c 4 años, que es el mandato, ¿verdad? de,、pues de, sí. esta, de esta Junta de Gobierno próxima. Y, y, bueno, pues, seguir trabajando y dar continuidad, en realidad, a los proyectos que, que venía ahí,、eh, realizando, ¿no? En nuestra localidad, e、eh, l hecho de que, bueno, pues, se、eh, haya, eh, renovado, e、eh, s a candidatura y se haya nuevamente salido reelegido Legario García, pues,、eh, significa que habrá una continuidad y que habrá, además, también cosas nuevas, ¿no? Me, me apuntabas antes. Proyectos nuevos que queréis emprender. Sí, hay proyectos nuevos que tenemos que emprender. Esto de, tenemos que,、mmm, modernizar la hermandad tratar de adaptarla a los tiempos proyectos de formación para para los hermanos y, y, y que vean、eh, que esto de la hermandad es más más que estar apuntado a, un, a una sociedad、eh, que es un compromiso y, y, y, y además pues tratar también de, de ir renovando todos los, los elementos que tenemos aquí en la El mobiliario, hasta una secretaría, un local en condiciones para poder tener la, la junta y poder tener los, los sitios adecuados para que puedan trabajar perfectamente las personas que se están incorporando nuevas a nuestra hermandad.、Uh -huh. Es un espacio ¿no? para, para dar cabida、sí. a, lo, a lo que es el trabajo que se desarrolla、sí. por parte de la hermandad.、Uh -huh. Pues sí. Eh, en cuanto a lo próximo, pues Semana Santa. Y aquí sí、claro. que hay continuidad, porque obviamente ya todo lo que hay que, que, que trabajar en torno a las salidas procesionales y en torno a lo que es la Semana Santa por parte de la Manda del Nazareno, pues ya tenía que estar hecho, ¿verdad? Me imagino. Sí, ya esto está o e s t todo previsto, eso del trabajo no, no se ha dejado、sí. y, y está todo previsto, la, los secretarios con las papeletas de sitio están funcionando, la, los priostes, los, los mayordomos con, la,、eh, con todo su, el trabajo que, que lleva la Semana Santa, está todo a punto y para que no d e j a n nada sin atar, aunque haya estado la Junta de Gobierno en funciones, no se ha dejado, no se ha descuidado el tema de la Semana Santa y la Cuaresma.、Uh -huh. Y bueno, pues uno de los actos、eh, principales que, que se van a llevar a cabo este fin de semana es precisamente el, el besapié, ¿no? Que se el、sí. va a realizar en. El... Hoy, desde、uh -huh. de las once de la mañana, e s t á a b i e r t a las puertas de la ermita de San Antonio y estará expuesto en devoto besapié la imagen de Cristo yacente hasta la hora de la misa, que será a las ocho y media de la tarde, y la presidirá del, el vicario don Pedro Antonio Lozano.、Uh -huh. Hasta la m i s a d e las ocho, entonces, va a permanecer la imagen del de、uh -huh. Santo Antierro, del que estoy h a c i e n d o en b e s a p i e para que todos los devotos que quieran acudir, pues puedan、Bien. hacerlo, ¿no? Esto, durante estos días de Cuarema,、eh, es, bueno, pues algo habitual, ¿no?、Eh, que las diferentes、sí. imágenes de nuestra localidad、eh, se expongan en b e s a p i e b e s a m a n o las sí, imágenes、eh, de las dolorosas, en fin. Durante、Bien. esta,、eh, Cuarema, todos los, los cultos a las devociones,、uh -huh. pues, in, siempre hay un día que se ponen. expuesta a la devoción más cercana de, de los hermanos y se ponen en b e z a p i é se pone b e z a m a n o s la dolorosa y, y es un, un rito que e vuelve todos los años y es muy, que le gusta mucho a la gente porque es el s e día que se pueden acercar más a su devoción y estar más cerca de ellos y se puede incluso tocar y, y es una, una cosa que gusta bastante.、Uh -huh. Bueno, pues es una de, la, de las acciones, ¿no? Que se, se van a emprender en las que participa también la hermandad de su padre, q u e e s un Nazareno.、Uh -huh. Y, y bueno, pues poco más, ¿no? Después llegará a principios de, de abril, como decíamos, el truido del Nazareno, el、uh -huh. pregón del Nazareno、el、también. pregón del a z de, de、uh -huh. a r e d e abril a 9.30 de la tarde. Eh, Paco Collado nos dará un magnífico pregón, que estoy seguro.、Uh -huh. Y bueno, pues esto ya empieza a rodar todo, ¿no?、Eh... Ya todo está, ya está todo rodando,、uh -huh. ya o se sucederán todos los actos seguidos uno detrás de otro. Yo creo que ya no descansamos ningún día hasta que termine el domingo de resurrección. Este año hemos tenido además también por medio, en plena cuaresma,、eh, uh -huh. lo que es el cabildo de elecciones de、también. la Manda del Nazareno. Pero bueno, pues no significa que、eh, no tenga que seguir con el día a día, ¿no? Lo que es la, el, sí, la vida de、no, la m a n d r No, no, eso、uh -huh. está, está todo,、eh, hay que seguir porque no se puede dejar nada improvisado. Y aunque tuviera que entrar otra junta nueva, no podíamos dejar、eh, esto que se encargara、uh -huh. otro y, y tener que lanzarse de nuevo a una cosa que, que tiene que estar hecha.、Uh -huh, claro. Bueno, pues de los actos y cultos en relación a la Semana Santa Obriqueña hablaremos、eh, cuando, bueno, pues se vaya anticipando la fecha, ¿no? Todavía es pronto en cualquier caso. Sí que nos quedamos con、eh, sí. el dato del de, besapie s de hoy a la imagen de Cristo Yacente en el San Antonio hasta la misa de las ocho.、Uh -huh. Y,、eh, bueno, pues darte, Olegario, la enhorabuena、eh, por、gracias. esa reelección como hermano、Muy、mayor de la、gracias. Armanda en a z a r e n o Muchas gracias. Enhorabuena y muchas gracias a ti por atendernos.、Nada. Seguiremos informando de la Armanda. d Muy bien, muchas gracias. <ríe> gracias. Buenos días. 11 y 36 minutos en nuestra a primera o x a c i i ó n p r m aproximación a la actualidad local, en la Sintonía de la Mañana de este viernes 28 de marzo. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida. Regresamos nuevamente para hablarles de actualidad, para recoger además pues, otras citas que están relacionadas precisamente con lo cofrade. Vamos a hablarles del concierto de marchas procesionales que va a llevar a cabo este 29 de marzo, mañana sábado, en la parroquia Nuestra Señora de la O, la agrupación musical o b r i q u e ñ a Vamos a hablar de este asunto dentro de unos minutos. Este viernes, a partir de las diez y media, en la Peña Flamenca de Ubrique, Alcante, Enrique Ángel de Trebujena, y Manuel Galván de Córdoba, además Manuel Galván, hijo de Córdoba, al baile, con seis años, Alba Castro, de Alcalá de Guadaira, y Marta María Velasco, de nueve años, también de Alcalá de Guadaira. Venga a disfrutar del arte flamenco, en la Peña Flamenca de Ubrique, este viernes, 28 de marzo, a partir de las diez y media de la noche. En calle ingeniero Juan Romero Carrasco 34, junto a Radio u r i q u e abre sus puertas Modas Stephanie. Ven a ver toda la moda de señor y caballero a precios irresistibles. Disponemos de las últimas novedades para vestir bien por muy poco. Y una gran variedad en trajes de fiesta. Modas Stephanie te ofrece todo en moda de señor y caballero con los últimos diseños de la temporada. No lo piense más. Para vestir bien, Modas Stephanie. Estamos en c a l l e Ingeniero Juan Romero Carrasco, número treinta cuatro... y junto a Radio Urique. Sexta muestra del queso artesanal de Andalucía. Los días cinco y seis de abril en Villaluenga del Rosario, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Actividades complementarias gratuitas: maridaje de vinos de la provincia, actividades teatrales en la calle, animación, cocina en vivo o talleres. Además del sexto concurso andaluz de queso artesanal Sierra de Cádiz. Recuerda, sexta muestra del queso artesanal de Andalucía, entre el 5 y el 6 de abril. En Villaluenga del Rosario, Europa invierte en zonas rurales. En primavera, para todas las celebraciones, bodas, bautizos, comuniones, confecciones, carillo. Por el mínimo precio puede ir elegante. En Confecciones Jarillo, la quincena del traje de caballero. Corte clásico, camisa y corbata desde solo 80 euros. Y un gran surtido en modelos, colores, tallas. Y si tiene cualquier tipo de celebración, no lo dude. Visítenos, Confecciones Jarillo. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10. Teléfono 956-46-3211. En Galle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar, reparación de calzado José María Carretero. Disponemos de reparación de calzado de todo tipo, de señora y caballero. Como buenos artesanos, trabajamos a mano. Colocamos botones metálicos, ojales, broches y afilamos todo tipo de herramientas. Ahora, con tu visita, participarás en el sorteo de dos noches en el Hotel Elba Costa Ballena. El mejor spa de la provincia de Cádiz los días viernes y sábado santo. Dicho sorteo se celebrará el 11 de abril coincidiendo con el número de la 11. Reparación de calzado José María Carretero en Calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar. En los callejones 41B Centro Colchón. v u e l v e a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Durante este mes encontrará en Centro Colchón ofertas como las siguientes: Cojín Gel Visco Elástico anunciado en televisión por 25 euros. Precio especial en camas geriátricas y colchón anti-escaras. Ofertas en bases tapizadas de máxima transpiración y en canapés de madera. Durante este mes, por la compra de un colchón viscoelástico de 1,35 de alta gama, le regalamos la almohada de látex valorada en más de 80 euros. Además, le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 463421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. En moldes Esteban Plan Max r e n o v e Renovamos tu hogar por mucho menos de lo que te imaginas. Imagen, sonido, electrodomésticos, inmobiliario al mejor precio. Ahora en moldes Esteban. Televisor LED 32 pulgadas Samsung 249 euros. Lavavajillas b a l a i 299. Lavadora Panasonic 299. Frigorífico convive con Ofros 399. Placa v i t r o Cerámica、e、Inducción por solo 269 euros. En Múles Esteban financiamos tu compra a medida. m ú l e s electrodomésticos Esteban tiendas Idea Max. Estamos en calle Pizarro número 6. En Avenida España junto a la farmacia y nuestra exposición en calle Fernando Portillo. Teléfono 956-46-2328. En Múles Esteban renovamos tu hogar por.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 ピーカーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー グッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッ u ッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッ r ッグッグッグッグッグ s グッグッグ o グッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグ n グッグ o グッ a ッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグ ファーストは。 メンバーの人たちが見つかったことを言っていただければな。 Servicio. Ahora en Ubrique Modeline, Gabinete de Nutriestética. En Modeline queremos que te sientas saludable por dentro y por fuera. Por eso ponemos a tu disposición un servicio de nutrición y estética personalizado. En Modeline te ayudamos a recuperar tu figura. Hemos abierto nuestro gabinete en Paseo del Prado número 46, primera planta. Junto a Perfumería No A. Y ahora, por apertura, recupera tu línea en las mejores manos con ofertas como estas: Dieta con suplementación de regalo 15 euros. Y dieta, suplementación y tratamiento corporal reductor por solo 20 euros. Además, durante este mes, prueba la fotodipilación permanente en i n g l e s o axilas por solo 15 euros la sesión. Ahora, estar saludable por dentro y por fuera en Model Aim es mucho más fácil. Estamos en paso del prado número 46. Primera planta. Pide cita previa en el teléfono 956-462824. Esta Semana Santa visita las capitales de Castilla. Del 17 al 20 de abril, viaje en autobús d e s d Ubrique con visitas a Ávila, Madrid, Salamanca, Valladolid y Toledo. Recorriendo sus principales atractivos turísticos y monumentales. El viaje incluye hotel de tres estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de asistencia en viaje. Todo por 265 euros por persona. Recuerda desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, del 17 al 20 de abril, viaje a las capitales de Castilla. Para más información y reserva, pueden preguntar por Justo en el teléfono 654-183-478. Toros en Villaluenga del Rosario. Sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, gran corrida de toros. Se lideran seis hermosos toros de la ganadería de Benjumea para el rejoneador Diego Ventura. Y un sensacional mano a mano entre David Fandil Alfandi y David Galán. Teléfono de información 636-191839. O en el 956-460001. Venta de entradas en el Ayuntamiento de Villaluenga. Tendido general 22 euros. Barrera 32. En taquilla el día de la corrida 25 en barrera y 35 en tendido. Organiza José Luis Peralta Sociedad Limitada. Colabora el Ayuntamiento de Villaluenga. Quesos artesanos, pajarete en Villamartín y marisquería La Marea en Cádiz. Recuerde: sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, gran corrida de toros. En Villaluenga del Rosario. Por fin enubrique tu tienda Tom ó v i l distribuidor autorizado de Yastel, con estupendas ofertas en telefonía móvil, recargas a móviles de todos los operadores nacionales, venta de terminales libres, accesorios y complementos para móviles y tablets. En TopMóvil te pagamos tu WhatsApp. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel en nuestra tienda y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España número 21. TopMóvil, venga a conocernos. Ya tienes a disposición en Foto Alba la grabación del partido de fútbol benéfico para la niña Marina Reguera. Los mejores momentos de la goleada solidaria en DVD en Foto Alba, en Paso del Prado número 1. Un recuerdo de un día especial por tan solo 5 euros. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a la niña Marina Reguera. Recuerda, en Foto Alba ya tienes disponible en DVD el partido solidario de Marina Reguera celebrado el pasado mes de diciembre. Colabora.